En el marco del Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil, el Intendente Mario Seco se reunió con el Coordinador General Rodrigo Estigarriba y el Arquitecto Gonzalo Sarregui para avanzar con la construcción de una nueva guardería maternal. Será destinada a niños y niñas de entre 45 a 4 años de edad, donde podrán recibir cuidados de salud, educación, contención, actividades lúdicas y recreativas. Manteros fueron intimados por la Secretaría de Seguridad. A través de un operativo en el centro de la ciudad, las notificaciones fueron realizadas por la Subsecretaría de Control Ciudadano a cargo actualmente de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad. Desde la comuna exigieron a las y los feriantes del centro de la ciudad que se inscriban en el registro de puesteros y vayan a trabajar al predio ferial ubicado en Altos de San Lorenzo, entre calle 49 a 80 y de 134 a 136, denominado Paseo de Compras 80, donde se cobra un canon por el puesto. De lo contrario, en los próximos cinco días hábiles se le aplicarán multas que figuran en el Código de Faltas Municipal que pueden llegar hasta 260.500 pesos o más de 30 días de arresto. Un servicio que informa más cerca. Denuncian que el incendio en Parque Pereira y La Ola fue intencional. Luego del incendio sucedido en la noche del viernes y madrugada del sábado, activistas y organizaciones ambientalistas denunciaron que el incendio fue intencional y aseguran que detrás se esconde un objetivo comercial. Señalaron también que hubo dos focos de incendio y que se encontró combustible en el suelo, por lo que se tuvo que utilizar equipo liviano para apagarlo. Desde la organización Eco House recordaron que los guardaparques han estado elevando reclamos sobre la falta de trabajadores para el mantenimiento, control y vigilancia del predio. está parcialmente nublado en la región la mínima para hoy es de 18 grados y la máxima de 29 nos encontramos en la próxima emisión un servicio informativo de la región